Esto es la representación de un pueblo. Podría ser cualquier pueblo, por ejemplo el tuyo. Mira. ¿Ves ese edificio grande que está a la izquierda de la plaza? Es el número 6 de la calle Zumardi. La mujer que está saliendo del edificio cargada de bolsas es María. Trabaja allí. Es cuidadora. Ha terminado la jornada y se marcha a casa. Ha saludado a Josian. Josian está en el balcón, en el tercer piso. ¿Lo ves? Ha sido tabernero toda su vida. Ahora le gusta mirar a los pájaros desde su balcón. Hace mucho que se le olvidó su nombre y María le ayuda con el día a día. Ha saludado a María. Ahora mira el coche rojo. Ese que está en el parking que está al lado de la plaza. La mujer que está sentada dentro es Edurne. Trabaja en el ayuntamiento, en servicios sociales. Hoy a la mañana ha encontrado una carpeta con un post-it encima de su mesa. Para tramitar urgentemente. Es un permiso de residencia. María Guzmán Fuentes, Colombia. Lo ha dejado para mañana. Ahora tiene que ir corriendo a buscar a sus hijos al colegio. ¿Ves un grupo de chicas en el pequeño parque que está detrás de la estación? Están sentadas en un banco, algunas en el suelo. La que tiene la camiseta amarilla es Joana. Este año, Ha empezado a estudiar psicología. Vive en una de esas torres grises con sus padres. No es muy feliz, por eso está estudiando psicología. En el mercado que ponen todos los lunes en la Alameda está Pepi, frente al puesto de flores. ¿La ves? Está hablando con otras dos mujeres. Pepi es la que tiene la falda azul. Es dueña de un bar. Tiene muchas deudas. Se pasa el día borracha. De vez en cuando va a visitar a su padre, Ocean, que vive en el número 6 de la calle Zumardi. Hoy no está de humor. Ha desaparecido dinero en el bar y ha despedido a Carlos, recién incorporado. Carlos es aquel de allí. Acaba de salir de la estación y va a coger su bicicleta. Ha pasado frente a Joana h y sus amigas. Tiene 17 años. Joana se le ha acercado para pedirle un favor. Carlos no está de humor y le ha pedido que lo deje en paz. María, que va con las bolsas cargadas, llegó hace dos años desde Colombia a Euskal Herria. Está nerviosa. Mañana tiene cita en el ayuntamiento para firmar los papeles y legalizar su situación. Lleva días sin dormir. Edurne sigue sentada en su coche. No puede más. Se ha visto las ojeras en el espejo retrovisor. Mañana no puede volver al trabajo. Pedirá la baja. La decisión está tomada. Ni se ha acordado de la carpeta con el p o s t i t urgente de la oficina. Puede esperar. Joana ha vuelto triste a donde sus amigas. Siempre le ha gustado Carlos. Es su vecino. Pero no cree que él la haya visto nunca. Se ha quedado preocupada. La idea de pedirle que le sacara una foto con sus amigas no ha funcionado. Se ha sentido ridícula. Pepi, mientras sus amigas siguen discutiendo, ha visto de reojo a su padre en el balcón. Ha dejado de escuchar a sus amigas. Está pensando en cuánto ha cambiado su padre. Lo echa de menos. Se ha hecho de noche. Se han encendido las farolas en las calles. Ya no hay tanto ruido. Al volver a casa, j o a n a se ha encontrado a Carlos llorando en las escaleras. Ahora los dos están en la azotea del edificio. ¿Los ves? En lo alto de la torre gris. Cuando no quiere ir a casa, j o a n a siempre sube aquí. Desde aquí arriba se ven las cosas de otra manera. Joana le ha preguntado a Carlos que si desde ahí no le parece todo de cartón. Carlos se ha reído. A él también se lo parece. Los dos se han quedado mirando al cielo. ¿Qué dirían los extraterrestres viendo cómo vivimos en la Tierra? Joana le ha puesto la mano en la espalda a Carlos. Se han quedado en silencio, sin respuesta. Mirando el paisaje. Menos mal que no estamos solos, ha pensado Carlos para sí mismo.